Empiezo con el nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso. Ha Mim. Juro por el libro esclarecedor, el Corán, que verdaderamente lo hicimos descender en una noche bendita, la Lailatul Qadr. En verdad, advertimos a los hombres para que teman el castigo. Durante esa noche, se decretan todos los asuntos para ese año que no pueden ser modificados, siguiendo nuestras órdenes. En verdad, enviamos mensajeros a los hombres como misericordia nuestra. Ciertamente, tu Señor es el oyente de todas las cosas, el Omnisciente. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, el Señor de los cielos y de la tierra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 Mientras que se divierten inmensos en la falsedad. Espera, oh Muhammad, lo que les sucederá a los idólatras cuando llegue el día en que el cielo muestre con claridad un humo. Que cubrirá a los hombres. Se les dirá. Este será un castigo doloroso. Dirán. Señor, líbranos del castigo. En verdad, no. Somos creyentes. Pero ¿de qué iba a servirles una amonestación si ya se había presentado ante ellos un mensajero, Muhammad, que les explicaba con claridad el mensaje de Allah? Mas le dieron la espalda y dijeron que alguien le había enseñado el Corán o que había perdido la razón. Allah les dijo: "Los libraremos de este castigo por un tiempo" pero volverán a rechazar la verdad el día en que les inflinjamos un gran castigo el día de la batalla de vader les daremos su merecido y ciertamente pusimos a prueba con anterioridad al pueblo del faraón y se presentó ante ellos un noble mensajero moises les dijo Entrégame a los siervos de Allah del pueblo de Israel. Realmente, yo soy para ustedes un mensajero digno de confianza. Y no se muestren altivos con Allah. En verdad, he venido a ustedes con pruebas claras. Y me refugio en mi Señor y el de ustedes, para que no me la piden o injurien. Y para que, si no creen, no.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 y deja el mar quieto y abierto tras atravesarlo con tu pueblo, para que el faraón y su ejército los sigan. Realmente todo el ejército se ahogará. ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? ¿Cuántos campos cultivados y hermosos hogares? Y cuántos deleites en los que se complacían. Así fue. E hicimos que todo eso lo heredara otra gente y no lloraron por ellos ni el cielo ni la tierra ni se les aplazó el castigo y salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que sufrían los salvamos del faraón ciertamente él fue soberbio y transgresor y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época con conocimiento de su situación y les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba en verdad esos los incrédulos de la meca dicen a los creyentes solo vivimos y morimos una vez y no resucitaremos resuciten a nuestros antepasados si es cierto lo que dicen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 El misericordioso, el árbol infernal de Sacum, será la comida de los pecadores. Será como el metal fundido que bullirá en sus entrañas, como si fuera agua hirviendo. Se les dirá a los guardianes del infierno, Tomen a ese que negaba la verdad y arrastrenlo hasta el medio del fuego abrasador. Después, escuchen.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 Los piadosos estarán en un lugar seguro, entre jardines y manantiales. Vestirán prendas de seda y brocado, y estarán sentados unos frente a otros. Así será, y les daremos por esposas a uríes de grandes y hermosos ojos. Pedirán toda la fruta que quieran sin temor de que esta se acabe. No experimentarán la muerte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 Espera a ver lo que les sucederá a esos idólatras. Ellos están esperando tu muerte. Mas ya sabrán de quién será la victoria final.